Columna de Agroecología y Soberanía Alimentaria. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Bueno, casi mediodía, cumplidas. Aquí andamos. ¿Bien? ¿Ustedes? Muy bien. Muy bien.、Ajá. Contanos, bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Dos cositas antes que no quiero que se me pasen. Bueno. Primero, aunque ya llego medio tarde, pero vale la intención. Feliz vuelta al sol, feliz cumpleaños. Buen d a b u día. Muchas gracias.、Eh, y después, bueno,、eh, muy vinculado a lo que quería charlar hoy.、Eh, escuchaba hace un ratito la, la entrevista que le habían hecho a la, a la hermana a la lamién del, del sur、uh -huh. eh, y bueno、eh, soy mestizo como millones de, de personas del país y miles y miles de hermanos de hermanas y hermanes de la pampa y la verdad que uno desde esa identidad、eh, bueno en mi caso indígena y vasco a la vez、eh, pero desde ese lado indígena que uno tiene la verdad que Se siente parte de la tierra, digamos,、eh, cuando le pasa algo a la Pacha y a la comunidad que, que forma parte, la verdad que, que duele mucho y cuando es tan grave como que, bueno, me escuchaba y quedé ahí medio en shock. Así que comparto lo que decía ella de, de transformar ese dolor en organización.、Eh, y quería citar una frase que una vez me dijo Edgar Morisoli, que dice: Antes de que exista el universo ya existía el sur. Que, que llegue esa energía para allá.、Eh, y bueno, hoy un poco lo que quería contarles, por eso decía que tiene que ver con lo que pasó ahí en el sur,、eh, es justamente、eh, dar como un pantallazo muy general de la situación en la que se encuentra el mundo en relación a la crisis climática y bueno, ir tirando como algunos datos concretos ir pensando esta cuestión.、Eh, por ahí lo que quería hacer al, al principio, digamos,、eh, Hay un, un finado, un tal Antonio, un italiano, que decía algo así como que había que combinar el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, desde algunas corrientes ecologistas, no todas, obviamente,、eh, hay como una mirada por ahí quizás muy fatalista, muy apocalíptica, que pone como mucho el énfasis en, en todas las grandes problemáticas que hay,、eh, uh -huh. y por ahí se. se pierde un poco el foco de, de, de tirar como cierta esperanza sobre el asunto. n o Entonces, pienso que en su justa medida、eh, hay que hacer ese trabajo de, de generar conciencia、eh, sobre los límites ecológicos a los que está llegando el planeta,、eh, siempre y cuando también acompañemos esa mirada、eh, crítica o so, sobre el, el pesimismo sería en este caso. Eh, con una mirada optimista que trate de ampliar el horizonte de esperanza, el horizonte de lo, de lo posible y, y como aportar alguna mirada de, de bueno, la situación es crítica pero podemos、eh, dentro de ese contexto caótico, digamos,、eh, generar algún cambio. n o Y ahí un poco yo lo, lo, lo que quería hacer, si, si tenían ganas, como antes de tirar algunos datos como más puntuales,、uh -huh. eh, si me querían contar un poco ustedes, ¿Cuál creen que es la, cómo ve esto la gente, ¿no? el cambio climático, la cuestión ecológica, o si me quieren dar la impresión personal que tienen ustedes sobre esta cuestión? En lo personal asocio el cambio climático, o lo recuerdo mejor dicho,、eh, cuando veo las,、eh, las lluvias que suelen ser cada vez、eh, como、mm, más cantidad de agua、mm, en menor cantidad de tiempo y que a r r a s a con más cosas, entonces inevitablemente se me viene、eh, bueno que, que el, el cambio se está generando no, no solo en el clima o no solo a razón del clima, sino bueno, bajen.、Eh, Causando consecuencias en, en, en otros lugares del ecosistema, digamos. Claro. Bueno, eso tiene que ver con, con algo que se está agudizando, que son las, las migraciones climáticas, justamente. Que ahí me das un poco de pie para empezar a tirar como algunos datos más concretos.、Eh, hay, hay un área de la ONU, que es la IPCC, que es la que se dedica a hacer investigación e informes sobre la situación mundial vinculada justamente al cambio climático. Está formada por especialistas de distintos gobiernos, digamos.、Eh, y el informe, uno de los últimos informes que largaron,、eh, es como muy dramático en el sentido de que es la primera vez que ponen una fecha, digamos,、eh, y que advierten con mucho énfasis sobre la gravedad y la emergencia que estamos atravesando. Porque de hecho ahí lo que dicen es que tenemos tiempo solo hasta el 2030, o es decir, menos de 10 años, 9 años más puntualmente. Podemos pensar mentalmente la edad que va a tener cada uno dentro de nueve años.、Eh, y dan ese tiempo para tratar de generar algunos cambios antes de que la situación sea irreversible. Puntualmente hay que evitar que se supere la temperatura global mundial por encima de los 1,5 grados. Actualmente el promedio es 1.3.、Eh, o sea, ya lo que está pasando, Eh, deshielo, subida s del nivel normal del mar, extinción de especies y puntualmente en relación a lo que se refiere a la especie humana, y ahí vuelvo a lo que decías vos, Valen.、Eh, el tema de las migraciones climáticas están creciendo.、Eh, las costas, a medida que crezca la temperatura, se van ir reduciendo. Por lo tanto, la capacidad de la superficie de cultivo también se va a achicar. El acceso al alimento, si hoy es grave, va a ser. muchísimo más grave、eh, y ese mismo informe、eh, y ahí voy un poco con, con la mirada esperanzadora así como dice todo esto está mal y se está agravando la tendencia es que se agrave、eh, también nos está diciendo digamos como una puerta de, de posibilidad、eh, que en este tiempo que nos queda、eh, tenemos que lograr reducir a un 45% las emisiones de dióxido de carbono y realizar una transición profunda hacia las energías renovables.、Uh -huh. eh, así que ahí, insisto en esto, ¿no? como que está esta mirada del colapso, de la extinción de la especie humana, que por ahí uno lo dice así y pareciera o quisiéramos creer que se trata de un a p e l í c u l a de ciencia ficción sobre el fin de la humanidad, pero en realidad es la cruda realidad.、Eh, lo bueno, a lo,、bueno, lo que quiero llegar es que así como todas estas acciones Negativas, digamos, son producto de la acción humana, también es la acción humana la que puede revertirla. Y ahí hay muchas cosas que podemos hacer, tanto a nivel personal como en términos político-colectivo. Y me, me parecía que estaba bueno、eh, tirar una reflexión sobre esta cuestión de, la, de las acciones personales,、eh, que por ahí puede parecer como, no sé cómo decirlo, como poco, o l a i o naif, etc.、Eh, Dice Naif. ¿no? No sé si está bien usada la palabra pero bueno, no importa.、Eh, esta cuestión de que por ahí puede parecer poco, pero si esas acciones, que son pequeñas, se multiplican por millones, se visibilizan, se contagian, se viralizan, son las que en conjunto, tomadas en conjunto, pueden ir construyendo un nuevo estilo de vida que se, que se despegue del actual、eh, modo de vida consumista y predatorio. Yo creo que ahí. Hay un, un gran aporte que podemos hacer, después si quieren en esta columna o en otra podemos pensar en conjunto qué acciones se pueden hacer. Pero después también, en paralelo, están las acciones colectivas, ¿no? que tienen que ver con exigirlo a los gobiernos y sobre todo a los poderes fácticos. Cuando hablo de poderes fácticos me refiero a grandes transnacionales como Monsanto Bayer, grandes empresas mineras, extractivistas, los, los latifundios, fumigadores, etc. é t e r a que muchas veces son más p o d e r o s a s que los gobiernos. Y en ese marco、eh, hay que realizar toda una serie de exigencias para que se lleve adelante una transición lo más acelerada posible hacia la agroecología y hacia paradigmas que integren de manera sustentable la humanidad con el resto del planeta. Porque, como decía un lonco de Córdoba, Nosotros mismos somos la pacha, nosotros mismos somos la pacha. Tenemos que dejar de entendernos como algo separado de ella.、Uh -huh. eh, no sé、eh, cómo estamos de tiempo, si querían preguntar algo o si puedo tirar un par de reflexiones más. Lo que quiera, seña k i Dale. Bueno, entonces、eh, tenía ganas por ahí de hacer como una analogía、eh, y escuchaba también lo que decían de, de Cabandía hace un rato.、Eh, Esto, que son, son momentos, siempre lo fueron, pero ahora con más razón por, por la agudeza de la crisis climática que estamos viendo,、eh, que no alcanza solamente con que los gobiernos cambien sus discursos y empiecen a hablar, tener discursos verdes, ecologistas, etcétera, lo cual también está bueno porque ayuda a generar conciencia, pero se trata de acciones en la coyuntura, como en el caso de los incendios, pero también. De miradas a largo plazo y de comenzar cambios estructurales de fondo. Entonces, ahí la analogía que yo quería tirar es como imaginarnos、eh, estas escaleras mecánicas que suben o bajan solas.、Eh, si, si la escalera está bajando, nosotros podemos intentar subir, pero si subimos más lento de lo que ella baja, no vamos a llegar hasta arriba. Tenemos que ir rápido, más rápido de lo que está bajando. Entonces, No alcanza con caminar hacia arriba en ese caso, sino que hay que pensar en el, en el ritmo y en la aceleración de los cambios que estamos necesitando como, como especie.、Eh, y luego otra cosa que quería decir, Kat Biden, es que a veces se cae como en una falsa dicotomía entre o justicia climática o justicia social. Entonces, por ejemplo, decimos, no, tenemos que, si hacemos el ejercicio imaginativo, ¿no? Fre frenamos la lógica extractivista hoy, Mañana viernes no se aplican más agrotóxicos, por ejemplo. Y la cruda realidad hoy es que si hiciéramos eso, no, estamos muy lejos de producir todo el alimento de forma agroecológica. Eso no quiere decir que no se pueda, sino que hay que ir rápido hacia eso. Entonces, eso sería como hacer justicia climática sin hacer justicia social. digamos. Estoy hablando muy en abstracto, pero para que se entienda el planteo.、Eh, ahí no habría justicia social. Ahora, el, el otro gran error. Es excusarse en la justicia social para no hacer las transiciones ecológicas que necesitamos como, como humanidad y como planeta, ¿no? la humanidad adentro del planeta. Porque decimos, bueno, hay gobiernos que con buena intención hacen bien o muy bien o relativamente bien la distribución de las riquezas, pero eso que distribuyen está basado en un modelo extractivista, en donde esa, esos dineros vienen o del petróleo o de. Retenciones modestas a la soja transgénica y con agrotóxicos, etcétera. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es que esa redistribución de recursos, de riqueza, etcétera, tenga más que ver con una transición hacia la agroecología y con promover la soberanía alimentaria, no s o l o como país, sino también a escala local, en que cada pueblo y en cada ciudad de nuestro país se empiecen a generar transformaciones. Que por suerte se están dando, después en otra columna podemos contar un poco qué experiencias hay en la ciudad. Pero bueno, eso en términos generales era un poco lo que quería compartir hoy en la columna.